Auditorio, que estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, con un día absolutamente veraniego hoy día, un día muy agradable, la verdad es que ahora recién está bajando un poco la temperatura, pero pero el día fue muy agradable. Eh, en la mañana fresco, pero en el mediodía primavera total, con, con olor a verano. Bueno, queridos auditores, ¿qué eh, Tenemos una importante nota con María Cecilia Bartolín, que nos va a comentar algunas cosas de la actualidad en nuestro país que son muy relevantes. Hola, buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Feliz de poder estar con ustedes una vez más. Y para comentarles, bueno, eh, un poquitito de lo que está tratando de hacer este gobierno. Como lamentablemente eh, la derecha no pudo obtener ese tercio más uno que necesitaba para poder bloquear todos los cambios que se quieren y se van a plantear dentro de la convención constituyente, eh, el gobierno ha insistido una y otra vez en la ratificación del TPP-11, tratado de libre comercio, que no es tan de libre comercio, lo hemos hablado muchas veces en esta radio, y que esta vez es la 15 quinceava vez que el gobierno, el Ejecutivo, le pone suma urgencia a este proyecto. Eh, en la presidencia de Yasma Proboste nunca se puso en tabla porque no era una prioridad para los chilenos, y así se lo hicieron saber a través de eh, redes sociales y reuniones con ella también. Eh, había un acuerdo de parte de las bancadas en el Senado de no colocarlo en tabla, hoy con eh, la senadora Rincón, es exactamente lo mismo. Tal vez ella no tenga la, la convicción tan fuerte que tiene que tenía Jasna Proboste en este tema, pero sigue estando en contra de este tratado, por lo tanto no ha pasado a tabla. Sin embargo, esta semana sorpresivamente llegó una delegación de eurodiputados Eh, eurodiputados todos, absolutamente todos de derecha y todos por supuesto a favor de la renegociación con la Unión Europea, tratado que lleva más de 20 años y que eh, lamentablemente a, a pesar de la pandemia, a pesar del de estallido social, a pesar de esta rebelión de la gente de querer hacer un cambio no solamente en la constitución sino que además en el sistema europeo, económico que existe en este país que es un sistema extractivista brutal se han seguido llevando a cabo las reuniones para esta renegociación con la Unión Europea si bien es cierto hay una idea general de que la Unión Europea es mucho más blanda, es mucho mejor es casi un poco light como se podría decir en, en, en <ríe> para para, para eh, para dar cuenta de que son mucho más amigables, digamos, las negociaciones con ellos, no es tal. La negociación, la renegociación, esta renegociación que se está haciendo con la Unión Europea, eh, va a ser aún peor incluso que el TPP-11. Estamos hablando de una delegación que llega eh, para hablar con el Ejecutivo, que se junta con el presidente eh, de la Cámara de Diputados, la presidenta del Senado, y además se junta con el presidente y el vicepresidente de la Convención Constituyente. Se hace una alarma, todas las organizaciones, incluyendo la plataforma Chile Mejor Sin Tratados de Libre Comercio, hacen declaraciones de que este es un lobby para poder presionar a la constituyente y además a la Cámara de Diputados y el Senado para aprobar esta renegociación, porque... Eh, los eurodiputados de derecha quieren que esto esté firmado de aquí a fin de año. Eh, se le hacen consultas, por supuesto por redes sociales aparece todo esto, porque esto no aparece en los diarios de circulación masiva, ni mucho menos en televisión. Eh, le llega a oídos, ¿no es cierto?, porque se mandan cartas desde la plataforma y desde otras organizaciones sociales, al Ejecutivo, al Presidente mismo, a la Convención, a los parlamentarios, llega oídos de los eurodiputados y ellos niegan. No, dicen, nosotros no venimos a hacer lobby, nosotros venimos a ver el tema de cómo está funcionando la Convención Constitucional, qué sé yo, bla, bla. Y resulta de que Elisa Aloncón ayer, eh, la reunión fue el martes, y ayer Elisa Aloncón, la Presidenta de la Convención Constituyente, hace una declaración por Twitter donde dice que ellos le manifestaron a los eurodiputados que no era conveniente que ellos vinieran a hacer injerencia en el proceso constituyente que se está llevando a cabo precisamente en la convención. Por lo tanto, eh, lo menos que podemos pensar es que si ella toca este tema es porque los eurodiputados tocaron el tema de los tratados de libre comercio y de esta renegociación con la Unión Europea. Nos parece gravísimo, gravísimo, porque ellos postulan de que todo eh, todos los eurodiputados están a favor de este tratado y eso no es verdad. En los próximos días vamos a ver una declaración de parte de los eurodiputados que están en contra de este tratado, porque no es beneficioso para Chile, muy por el contrario, solamente es beneficioso para las grandes transnacionales que van a hacer inversiones a través de este tratado y que van a seguir... Eh, manteniendo este modelo extractivista y que lo único que hace es precarizar la vida, el trabajo y eh, exportar materia prima como lo hemos venido haciendo por tantos años por lo tanto hay que estar alerta hay que seguir estando atento eh, en este caso el presidente y la, la presidenta y el vicepresidente de la convención tuvieron una muy buena actuación en el sentido de decirle a los diputados que no era conveniente y que no les gustaba la injerencia que ellos estaban haciendo, eh, porque es un proceso constituyente del pueblo chileno y nadie tiene derecho a meterse en ello. Pero por otro lado también hay que estar muy atentos porque Chile está en lista de espera para poder ingresar a un tratado de libre comercio también antiguo, pero que es tan malo o aún peor que el TPP-11, que es la Carta de la Energía. Son tratados, eh, por supuesto Chile es campeón de los tratados, firmados a escondidas, a espaldas de la ciudadanía, eh, y sin que se sepa qué es lo que están transando o entregando, eh, están en lista de espera para este tratado. Un tratado que al igual que la renegociación con la Unión Europea, a pesar de que si Chile se saliera una vez ratificada esta renegociación, se saliera de ese tratado, 20 años después podrían demandar a Chile los inversionistas por considerar que están eh, que Chile está eh, obstaculizando sus inversiones o sus ganancias dentro del país. Por lo tanto, es absolutamente brutal, considerando que el TPP-11 solo se considera seis meses después de retirarse, que pueda haber demandas en contra del país. Eh, que tenemos que estar atentos, tenemos que seguir acompañando a la convención hasta ahora si bien es cierto con muchas trabas por parte de la derecha ha llevado adelante un trabajo muy bueno en el poco tiempo que lleva y ahora se van a empezar a ver eh, los temas de fondo lo que queremos que esté dentro de esta nueva constitución por lo tanto a seguir acompañando y a estar atentos, ojo eh, de estos tratados que está tratando el Ejecutivo que se firmen por otro lado también hay que estar atentos porque esta semana el Ejecutivo le puso además su urgencia a la tramitación del cuarto retiro muchos diputados y muchos senadores se están desdiciendo de lo que en algún momento dijeron que iban a apoyar este cuarto retiro, diciendo que existe el IFE, y el IFE sí, es un bono que se le está dando a algunas personas en este país, pero que 175 mil pesos no alcanzan para vivir un mes completo solo una persona, ojo Entonces, creo que es insuficiente y creo que el cuarto retiro es una necesidad para mucha gente que además está sin trabajo, que además ha visto disminuido su sueldo por el tema de la pandemia y que vemos que la pandemia no va a terminar tan rápido. Por lo tanto, también tenemos que apoyar ese cuarto retiro para para que se haga una realidad y la gente pueda decidir qué es lo que hacer con sus propios dineros porque hay que recordar que esos dineros son nuestros. Son nuestros ahorros entregados y trabajados a manos de las AFP que han lucrado por tantos años eh, para sus propios bolsillos y no para los de todos los trabajadores de este país. Así que a estar atento a las redes sociales, a seguir acompañando la convención y a estar atento qué es lo que pasa con el tema de los tratados de libre comercio y para poder salir y gritar que no queremos más tratados y no queremos candados, porque son reales candados a este cambio de constitución que queremos llevar adelante junto con la constituyente. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias María Cecilia, la verdad es que es muy, muy, muy completo, y muy compacto, muy completo, así que muchas gracias porque creo que nuestros auditores quedaron bastante claros en la temática. Bueno, a ver, eh, vamos a empezar con un tema, digamos, para entrar en ese tema, a ver, que no es el principal tema que vamos a tratar, pero quisiera eh, que partiéramos con un audio para comentar eh, justamente ese tema. Es posible... Más y más eventos climáticos y geofísicos están ocurriendo sin cesar. Muchos creen y sienten que estamos a las puertas de un gran evento geofísico o cósmico que podría marcar el futuro de la humanidad. La realidad es que ya estamos presenciando muchos cambios y como mencionamos en otros videos, esto solo es el comienzo. Podría pensarse también que todos estos cambios acontecerán a largo plazo, de aquí a décadas o a cientos de años, pero lo cierto es que estamos viendo como todo parece acelerarse y suceder más rápido de lo estimado. Mientras que unos afirman que estamos en la era de acuario, hay otros que afirman que estamos en el fin de los tiempos, en tiempos proféticos y apocalípticos. A esto se suman algunos científicos como Ben Davidson, entre otros, que sostienen que estamos en un nuevo ciclo cataclísmico que se da cada 12.000 años y conlleva periodos caóticos que incluso podrían provocar eventos de nivel de extinción. Lo verdaderamente interesante es que tanto las profecías bíblicas como las de otras antiguas civilizaciones como los mayas, los hopi, Incluso las hipótesis, documentos y pruebas científicas de investigadores como Immanuel Velikovsky, Charles Hapgood o Chan Thomas coinciden en que los cambios que ya estamos observando y experimentando serán caóticos para la humanidad. Mucha gente cree que nada raro está pasando en el mundo y que esto solo se trata de sensacionalismo, sin duda una opinión bastante alejada de la realidad. Tampoco se trata de alarmismo climático, ni agenda verde, ni CO2. Sabemos que hay poderes que sacan rédito de las crisis, como siempre lo han hecho. De ahí el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores. Entendamos que esto va más allá de cualquier agenda. Entre las grandes enseñanzas que nos dejaron... Bueno, ahí teníamos... Un audio muy interesante, muy completo, que nos dice las cosas que están pasando. La verdad es que, dos observaciones. Primero, que se está eh, hablando mucho, y hoy día, hoy día sin más dejo, habló el, el, el jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dándole a, a, a énfasis al tema del cambio climático para darle para que la gente tome conciencia que todo está, que el mundo está pasando por una crisis brutal y que solamente ellos se lo atribunen al cambio climático. Las erupciones volcánicas que se han agudizado, una de las cosas que más se ha agudizado en esta, diría yo, esta última semana, han sido las erupciones volcánicas. ¿Cómo es posible que las erupciones volcánicas tengan que ver con el cambio climático? ¿Cree usted que tienen que ver con el cambio climático? ¿Los terremotos tendrán que ver con el cambio climático? Yo creo que no. Entonces, eh, o sea, no creo, sino que tengo la certeza absoluta de que no. ¿Las grietas tendrán que ver con el cambio climático? Y así una serie de cosas. Entonces, el cambio climático, ya, ya hemos conversado de qué se trata. El cambio climático es una bandera de lucha justamente para promocionar de alguna manera un líder mundial porque, claro, los países, las potencias no hacen nada, por, porque eh, y, y desde ese punto de vista, claro, la ONU le, le, le dan le dan pie a la ONU para hacerlo, porque lo, en honor a la verdad, cada país, cada potencia lucha por sus intereses, tanto Rusia como China y como Estados Unidos, por poner, mencionar las tres principales, lucha cada uno por sus intereses de distintas formas, unos por ganar en la supremacía económica, otros por tener la supremacía militar, en fin pero eh, todos luchan y no les importa el tema del cambio climático esa es la verdad, entonces claro le da pie a la ONU para buscar que la gente tome conciencia apelar un poco a los jóvenes que mañana se van a manifestar en los friday for Future eh, para eh, invitar a todos los líderes para que hagan algo por mejorar el tema del cambio climático y con eso van a van a empezar la campaña para la promoción del líder mundial. No es una campaña que dure poco, pero pero va a empezar fuertemente eso sin lugar a dudas. Y tenemos otro audio que también se relaciona con lo mismo que estamos hablando. ¿Vamos con el otro audio? No sólo están ocurriendo eventos importantes en la Tierra, el lunes 13 de septiembre, astrónomos de varias partes del mundo lograron captar el momento en que un objeto espacial desconocido, posiblemente un pequeño asteroide, impactó contra Júpiter. Una bola de fuego brillante, probablemente un pequeño asteroide o un cometa, golpeó Júpiter el lunes. Un destello de luz brillante sorprendió a los astrónomos la explicación más probable es un asteroide o cometa que impactó contra el gigante a grandes rasgos se puede suponer que era un asteroide de al menos 100 metros dijeron algunos astrónomos aficionados en las redes sociales quizás para la gran masa de Júpiter ese objeto no sea tan significativo pero si un objeto de ese tamaño impactara con la tierra sería catastrófico la pregunta es cuán frecuente es ver asteroides impactando el gigante gaseoso, y al parecer es algo que se ha estado observando en los últimos años. Según los expertos, es frecuente que Júpiter tenga este tipo de impactos en su superficie, esto debido a que el planeta cuenta con una gran fuerza de gravedad que atrae los asteroides y otro tipo de basura espacial hacia sí mismo. Pero ¿debemos fiarnos 100% de lo que digan los expertos? ¿O es que algo está arrastrando asteroides, cometas o simplemente basura espacial hacia Júpiter y hacia nuestro sistema solar en general? Recientemente se publicó una investigación llevada a cabo por astrónomos y científicos de la Universidad de Cornell y encontraron más de 800 objetos menores más allá de Neptuno que les ayudarán en la búsqueda del misterioso planeta 9. El estudio llevó 6 años de observaciones del sistema solar exterior a través del telescopio en el observatorio interamericano Cerro Tololo en lo alto de los Andes chilenos. La pregunta es, ¿por qué todavía están tan interesados en lo que ellos denominan el hipotético planeta 9? ¿Por qué invertir tanto dinero y muchos años de estudio en un planeta que según ellos podría o no existir? es que como de costumbre nos dan la información a medias? Bueno, ahí teníamos el otro audio que eh, se refiere justamente a la probable y más probable causa de todas las cosas que están ocurriendo en nuestro planeta. Hay muchos científicos que están hablando y cada día más... Se habla del, del planeta 9, del planeta 7X, del planeta X, de Nibiru, etc. Distintos nombres le ponen. Eh, Marduk, Tiche, Ercolobus, en fin, tiene tantos nombres que... Pero es básicamente eso. Y la basura espacial justamente se debe a que por su envergadura, su magnetismo, su tremendo volumen, eh por el solo hecho de pasar produce una, un efecto digamos de atraer hacia sí mismo mucha basura cósmica y la arrastra por eso que como decía el astrónomo chileno carlos Muñoz de cerrada es un planeta con cola es un planeta cometa como lo llamaba él y, y bueno y él y él en muchos en, en muchos artículos hemos encontrado las menciona a Carlos Muñoz Cerrada, artículos extranjeros, por supuesto, no de nuestro país, y, y se le respeta mucho. Ya hablamos en una, una oportunidad de él, eh, y le hicimos un poco de justicia. Así que eso es lo que le quería mencionar, que son cosas que mantenemos, eh, son temáticas que hemos hablado, pero que eh, de alguna manera van tomando vigencia porque desaparecen nuevas cosas, aparecen nuevos elementos, Y también, bueno, y ahora vamos a hablar de una temática que también hemos hablado, pero hay muchos elementos nuevos que vale la pena que los mencionemos. No, no nos vamos a extender demasiado, pero es importante que lo sepamos. Y se refiere a las vacunas del ARN mensajero, la eugenesia y el impulso del transhumanismo. ¿Qué es la agenda, en el fondo, la agenda 2030 del nuevo orden mundial? Es eso. Con las vacunas de ARN mensajero el 5G la eugenia y, y el transhumanismo, esa es la agenda, básicamente eso, entonces tenemos que, eh, tenemos mucho eh, mucha información nueva de, de artículos científicos que me parecen tremendamente relevantes e interesantes para conocer más de esto el explique mundial de las vacunas de ARN mensajero forma parte de, la, de una agenda mucho más amplia que abarca la eugenesia y el transhumanismo. Esta agenda está financiada y promovida por una red de instituciones mundiales, políticos y tecnócratas multimillonarios. Planet Parenthood fue fundada por Margaret Steinsinger, quien lejos de ser una activista del control de la natalidad como la corriente dominante quiere hacernos creer, era una eugenista, racista que pretendía librar al mundo de la población humana no apta en su ensayo. Un plan para la paz, supuestamente, describe los principales objetivos de una propuesta de Congreso de Población que incluye una política severa y rígida de esterilización y segregación para aquel grado de población cuya progenie esté contaminada o cuya herencia sea tal que pueden transmitirse a la descendencia rasgos objetables. También menciona la necesidad de controlar la entrada y salida de tarados, deficientes mentales y epilépticos. Esta, esta, esta costumbre de ponerle nombres bonitos, un plan para la paz, ¿qué tiene de plan para la paz eso? Realmente es, es, es una burla todo lo que ellos hacen siempre en 1997, ocho años después del artículo del Instituto Salud, la FDA, que es la institución de los que controla los alimentos en Estados Unidos y los y los medicamentos, aprobó el primer ensayo de ARN mensajero transfectado por para desarrollar inmunidad en paciente con cáncer. O sea, esto esto del ARN mensajero es algo que se viene experimentando no solo, o sea, lo tiraron ahora con el tema de las vacunas pero lo vienen experimentando para para, para controlar eh, pacientes con cáncer. El concepto, al hacer ajustes precisos al ARN mensajero sintético e inyectarlo a las personas, cualquier célula del cuerpo podría transformarse en una fábrica de fármacos a la carta. Esta, esta, esta temática que la hemos mencionado, yo se la estoy mencionando ahora porque en el tema de las vacunas, hablar del, del, del tema del ARN mensajero en, en todos los artículo parece que estuviera vetado, porque tienen miedo de que los pillen lo que están haciendo. Pero aquí se está mencionando el ARN mensajero independiente, primero, de las vacunas, lo que se hicieron con el, con el ARN mensajero antes de las vacunas. Hablar de células convertidas en fábricas de fármacos a la carta es exactamente el tipo de tecnorretórica sin sentido destinada a impresionar y atraer a un público desinformado. Las vacunas de ARN mensajero se basan en el siguiente concepto. Un trozo de ARN mensajero sintético se introduce en las células, donde se utiliza como plantilla para crear la proteína espiga viral. La proteína espiga es la que produce, en realidad, los síntomas del coronavirus. Una vez que esta, provina, esta proteína sale de la célula, el cuerpo produce anticuerpos y aprende a combatir futuras infecciones del coronavirus aunque se encuentra en el citoplasma y no en el núcleo los ARN maduros mensajero maduro pertenecen a la familia bioquímica de los ácidos nucleicos el ARN mensajero al igual que el ADN puede considerarse un gen y en consecuencia su uso como vacuna puede considerarse una terapia génica la definición de medicamento de terapia génica que figura en el anexo 1 de la directiva 2183-CE es la siguiente. Por medicamento de terapia génica se entiende un medicamento biológico que tiene las siguientes características. Contiene una sustancia activa que contiene o consiste en el ácido nucleico recombinante, utilizando en seres humanos o administrado a ellos con el fin de regular la reparar, sustituir añadir o suprimir una secuencia genética ¿Ve? por eso que les quiero mencionar esto porque aquí hay un aval científico que está hablando del, del ARN mensajero pero que no está relacionado con las vacunas actuales y, y aquí habla de lo que hace el ARN mensajero cuando lo usaban en el tratamiento con cáncer o sea, puede regular reparar, sustituir añadir o suprimir una secuencia genética, vale decir, en definitiva, en resumen, en concreto, puede modificar nuestro ADN, nuestro código genético. Entonces, es por eso que hablamos de, de, de, de efectos eh, a mediano plazo que no los conocemos, no, nadie los conoce, digamos, son impredecibles. Segundo, su efecto terapéutico profiláctico o diagnóstico está directamente relacionado con la secuencia del ácido nucleico recombinante que contiene o con el producto de la expresión genética de esta secuencia. Los medicamentos de terapia genética no incluirán vacunas contra enfermedades infecciosas. Como es evidente, el mero hecho de llamar a una terapia génica vacuna contra una enfermedad infecciosa niega su clasificación como terapia génica cuyo proceso de aprobación, al menos en Europa, implica pasar por el Comité de Terapias Avanzadas de la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, que es parecido a la FDA en Estados Unidos. Evidentemente, este juego de palabras parece constituir una especie de laguna que permite una aprobación más fácil de las terapias genéticas basadas en ARN mensajero previstas para el uso humano. La aprobación es ciertamente un tema polémico, cuando se habla en el contexto de las actuales vacunas COVID-19, la mayoría de las cuales no han sido totalmente aprobadas por la FDA, solo autorizadas bajo uso de emergencia y etiquetadas como productos en investigación. O sea, las vacunas que nos están poniendo ahora, por lo menos las Pfizer, todas las de ARN mensajero, AstraZeneca, Moderna y, y Pfizer, son etiquetadas como producto en investigación. Un hecho que mucha gente desconoce. Sin embargo, a principios de año los fabricantes de vacunas ya pusieron sus miras en la plena aprobación reglamentaria tras solo seis meses de datos de ensayo. El 7 de mayo Pfizer inició formalmente su solicitud a la FDA con el objeto de tener la primera vacuna contra el COVID-19 plenamente aprobada. Y el 23 de agosto la FDA concedió la aprobación, pero con millones de vacunas ya administradas en el marco de la Unión, perdón, de la EUA, que es el, eh, como como uso como de emergencia o sea es una aprobación parcial no es una aprobación definitiva bueno lo están usando igual así que para los efectos nuestro es igual ahora un comentario nosotros cuando nos vacunamos eh, en, en el consultorio la primera vez que me vacuné contra el coronavirus con con la vacuna china Sinovac eh, la persona que me vacunó me dijo eh, no tenemos la Pfizer tenemos esta como diciendo, no lo lamento es lo que le puedo dar <ríe> como que hay ahí, ahí en la conciencia colectiva, no sé si a nivel de, de la gente de salud o a nivel de, del público la, la idea de que la Pfizer es la mejor y es patético <ríe> y Y yo sabía que la Sinovac era la mejor y, y yo cuando me dijo eso me quedé tranquilo ya, porque será. Yo, yo sabía que era la mejor opción que me que podía tener para una vacuna. Digamos. Pero que es increíble como eh, la, la, los medios de comunicación de Occidente, que son los que gobiernan los medios de acá, eh, promocionan su vacunas digamos, en desmedro de otras que son mucho más efectivas. Además de tratarse de terapias génicas, una tecnología asociada a la eugenesia y al transhumanismo, según los científicos, la tecnología ARM, ARN mensajero perdón permite el rápido desarrollo de nuevas vacunas en un plazo muy corto de semanas y no de meses. Por lo tanto, podemos estar ante la posibilidad de un futuro lleno de vacunas a la carta, creadas para proteger al público contra nuevas e invisibles amenazas, o sea, para la posibilidad de llenarnos de vacunas. ...y modificarnos completamente. De hecho, con los vacunadores, hablando ya de variantes, vacunas de refuerzo... ...y vacunas periódicas de complemento del COVID-19, parece que las cosas van por ese camino. Y por supuesto, gracias a los complementados conglomerados perdón de grandes tecnologías vinculados a la inteligencia... ...todos estos datos se registrarán en un pasaporte de vacunas vinculado a su teléfono inteligente... ...que sin duda formará la base de un nuevo tipo de base de identidad digital vinculado a su cuenta bancaria y eventualmente a su crédito social a su crédito social se da cuenta que con esto van a vincular el pase de o sea el, el pasaporte de vacunas vinculado a la cuenta bancaria y al crédito social por lo tanto ahí vamos a tenerlos en todos los elementos que van a ir en el chip que nos van a poner eh, que nos van a querer poner pronto Afortunadamente eh, ese chip es, o sea, afortunadamente todavía no, pero está está fabricado, están las la, dos industrias que lo tienen, está la tecnología y hay países que ya lo están in, introduciendo, como por ejemplo, yo sé que países no, los, los países nórdicos, Dinamarca y Noruega lo están usando y sé que creo que Finlandia también. Eh, pero en general eh, todavía no se masifica de hecho, en 2019, Microsoft de Bill Gates presentó una patente, acertadamente llamada patente, con un número largo que no se lo voy a leer porque una lata, para un sistema de criptomonedas que utiliza datos de activación corporal. ¿Ve que están preparando el camino para el chip? Otra pista sobre las verdaderas intenciones de la élite tecnocrática que financia y promueve la agenda transhumanista. Solo el título de la patente evoca imágenes de una sociedad esclavista, en la que los seres humanos están equipados con biosensores y reciben monedas digitales por completar las tareas que les asigna la élite gobernante. Dentro de 10 años, menos nueve años, llegaremos al 2030, un año que aparece una y otra vez como el año en que las tecnologías transhumanistas serán habituales en la sociedad. Según las predicciones del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, la potenciación humana, vale decir, la fusión del hombre y la máquina será un tema importante en 2030. Las prótesis exitosas probablemente se integrarán directamente con el cuerpo humano. Las interfaces cerebro-máquina podrían proporcionar habilidades sobrehumanas, aumentando la fuerza y la velocidad, así como proporcionando funciones no disponibles anteriormente. La esclavitud es una elección de libre albedrío, el despliegue de las terapias génicas de ARN mensajero y el impulso hacia una sociedad transhumanista representan la continuación del movimiento genésico que se basaba en el concepto pseudocientífico de que algunos humanos, en virtud de su composición genética, eran más aptos para dirigir la sociedad que otros. Los ensayos con Bebés de Pfizer y el alarmante Proyecto 1KD de Welcome Leap, indican que la clave de esta agenda es el condicionamiento y el control de los niños desde una edad temprana, algo que Aldous Huxley detalló ampliamente en su inquietante profética novela eugenista, Un mundo feliz. Esta agenda, aunque respalda, da, respaldada por algunas personas e instituciones más poderosas del mundo, tiene una debilidad evidente, su éxito depende de nuestra conformidad. Solo avanzará si nosotros se lo permitimos. Tenemos que ponerle eh, atajo a esto, porque si no, eh, esto eh, que siempre tiene elementos nuevos, se lo vamos presentando para que lo conozcan. Ahora, eh, llegó una pregunta, pero quisiera esperar un poquito eh, para avanzar con el tema, porque este es, vamos a continuar con el tema, pero ahora relacionado con el 5G. Según un botes din oficial del Estado español el 5G absorbe el oxígeno y el supuesto plan de los Rock este era el plan de los Rockefeller al respecto. La tecnología 5G perdón, necesita el espectro de tres rangos de frecuencia clave para brindar una cobertura amplia y admitir todos los casos de uso de uso. Los tres rangos son por debajo de 1 GHz entre 1 y 6 GHz y por encima de 6 gigahertz. La banda de 60 eh, gigahertz es la banda de 5G eh, que quieren implantar. Ahora, se utiliza un sistema de pruebas defectuoso que recoge cualquier material genético en, en el cuerpo y genera un resultado positivo. inflamas inf inflan o sea, aumentan... Eh, Falsamente, los números de casos de COVID mediante cambio de certificados de defunción, el doble recuento y la clasificación de todas las muertes, incluidas otras enfermedades y causas naturales, los clasifican todos como, como IDI-19. Esa es la primera fase. El encierro condicionará a permanecer de por vida bajo leyes draconianas, evitará protestas e identificará la resistencia pública. Ese era el plan eh, anunciado por Rocky Heller. Rockefeller, perdón. La segunda fase del plan, la primera fase condicionará un sistema inmunológico comprometido y frágil a través de la falta de alimentos, el discricionamiento social, el uso de máscaras y la falta de contacto con la luz solar y bacterias saludables. La, la falta de luz solar, ¿sabía usted que impide la, la, la síntesis natural de la vitamina D y la vitamina E que son fundamentales para el sistema inmunológico? O sea, tenemos que tomar sol, es imposible que no, no hacerlo, no debemos hacerlo, lo necesitamos. Nuestro organismo no puede ter, vivir sin sol. La exposición a la radiación 5G atac, atacará aún más al sistema inmunológico. Por lo tanto, cuando la sociedad vuelva a insertarse eh, en la sociedad, más personas enfermarán. El COVID será culpado. Seguirá un bloqueo más prolongado y potente hasta que todos se vacunen sólo es que están buscando recordemos que cuando empezó esto de, de la pandemia en serio hablaban de que se necesitaba un 70 de vacunación para la inmunidad de rebaño ahora están hablando del 100% ¿Por qué? porque no ya lo conversaba en un programa anterior porque no quieren que las personas no vacunadas sirvan de referencia de, eh, de, de digamos de que van a estar más sanas que el resto entonces en eh, Por eso es que eh, quieren que todos seamos vacunados. También será el impulso definitivo para que todos se vacunen para volver a la normalidad. Aquellos que se hayan vacunado estarán en guerra con los que no lo harán. Habrá anarquía por todos lados. En ese mundo preeléctrico, tanto el rayo como la luz solar se consideran con cierto grado de temor como en fenómenos naturales expresivos de poderes superiores a cualquier cosa que los seres humanos puedan reunir. En la antigüedad, ambos estaban asociados con, dos, con dioses. Por ejemplo, los relámpagos estaban asociados con dioses violentos de la tormenta invariablemente con asociaciones del inframundo, como Zed, Baal y Zeus. Son puros dioses eh, eh, falsos, digamos. Y la luz del sol con deidades solares como Ra, Llamas y Apolo. En la era judeocristiana posterior, la sensación generalizada de que estos fenómenos tenían una fuente espiritual persistía, Y los rayos se consideraban expresivos de la ira divina y la luz era la vestimenta del logos cósmico. Aquí tocamos una relación profundamente sentida con la naturaleza que se ha erosionado en gran medida en los siglos transcurridos desde la revolución científica. En la década de 1890, las líneas eléctricas que suministraban a la nueva red eléctrica a fábricas y casas se estandarizaron a 5 50 a 60 Hz, o ciclos por segundo. Cuando las transmisiones de radios públicas comenzaron en la década de 1920, se encontraban principalmente en la frecuencia de onda larga por debajo de 500 Hz, miles de ciclos por segundo. A medida que avanzaba el siglo, las frecuencias utilizadas por las tecnologías nuevas y mejoradas se hicieron cada vez más altas. En las décadas de 1930 y 40 se utilizaron entre 500 y 1700 kHz, mientras que la década del 50 se una frecuencia muy alta VHF, 30 a, a 300 MHz para ambas transmisiones de radio y televisión. Con las frecuencias de hasta 70 GHz previsto por la 5G, aún se requerirá más poder para una transmisión efectiva de sus ondas milimétricas. Pero si el 5G promete alterar radicalmente el mundo experiencial que habitamos de esta manera, hay algo más que debemos entender si queremos comprender comprender lo que realmente se está preparando. Este cerebro electrónico global, llamado inocuamente Internet de las Cosas, ya está impactando en nuestras vidas. En las autopistas inteligentes, su automóvil se, considera, se conducirá solo, mientras usted, usando sus auriculares VR, su chaleco áptico juegue juegos de computadora interactivos en el asiento trasero. En su casa inteligente, su refrigerador ordenará de forma autónoma más huevos, leche, queso, a través de una conexión alámbrica con su proveedor. Estará activo en cualquier lugar de nuestro entorno y nos veremos obligados a interactuar con él para realizar las tareas más sencillas. En la Internet de las cosas no es difícil ver los lineamientos de un estado totalitario supercargado electrónicamente, con un control sin precedentes, sobre las minucias de la vida de los individuos. aquí ¿Y qué haremos nosotros entonces si, si, si nos va a hacer todo? No podemos ni pensar. La idea es que nos convertamos en robots, que no pensamos nada aquí. En la Internet de las cosas es difícil ver los lineamientos de la tecnología. La, la posibilidad de que esto ocurra solo se verá incrementada por los miles de nuevos mástiles, mástiles son las antenas que hay que poner, y satélites para mini teléfonos que radian cada pulgada del planeta con ondas milimétricas. Porque esto es lo que significa 5G. Significa poner en marcha no solo un sistema de telecomunicaciones mejorado, sino un nuevo sistema de sistemas la infraestructura del totalitarismo electrónico. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, podemos protestar. Hay campañas contra el 5G, especialmente en Europa, a las que podemos unirnos. Hay peticiones para firmar, cartas para escribir y acciones legales para respaldar. El mejor lugar para comenzar es el llamado internacional para detener el 5G en la Tierra y en el espacio, internacional appeal to stop 5G on earth in space que ahora ya ha reunido más de 300.000 firmas incluido la de muchos profesionales de la salud ambientalistas y otros científicos o sea no son cualquier persona la que están protestando contra el 5g un solo transmisor receptor 5g tendrá una cantidad de pequeñas antenas agrupadas en una sola unidad un conjunto de poco más de mil antenas de este tipo mide sólo 4 pulgadas cuadradas por lo que caben fácilmente en una pequeña estación base de un poste de luz, mientras que el teléfono inteligente en su bolsillo probablemente tendrá 16. Más allá de los efectos de la salud, hay otro nivel en conjunto de lo que realmente conlleva la implementación del 5G. Para obtener una perspectiva de esto debemos recordar, que no fue hace mucho tiempo que el campo electromagnético de la Tierra se vio afectada por las frecuencias electromagnéticas generadas por el hombre. Antes de la década de 1880, solo había dos causas principales del electromagnetismo, ambas naturales, el relámpago de las tormentas eléctricas, que también activaba las muy débiles resonancias de baja frecuencia, conocidas como las resonancias de Schumann y la luz solar. Y los rayos de luz solar, producen efectos en partes específicas y muy ilimitadas del espectro electromagnético. La idea misma de que existía tal cosa como el electromagnetismo y el espectro electromagnético no era ni siquiera entretenida antes del siglo XIX. Y desde el punto de vista de la era preeléctrica, la verdad de la situación era que de hecho no existían como un factor de experiencia. En la actualidad los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes, las tabletas, la mayoría de las redes wifi funcionan a menos de 3 GHz, en lo que se denomina la región de microondas del espectro electromagnético. Si pudiera ver y medir sus longitudes de onda, encontraría que mide muchos centímetros o pulgadas de largo. Un teléfono inteligente que funciona a 800 MHz, por ejemplo, envía y recibe señales con longitudes de onda de 37,5 centímetros, poco menos de 15 pulgadas. Operando a 1,9 GHz, las longitudes de onda son de 16 centímetros, poco más de 6 pulgadas. Wi-Fi utiliza la banda de 2,4 Hz, con longitudes de onda de 12 centímetros, un poco más de 5 pulgadas de largo. La introducción de 5G implicará el uso co de frecuencias considerablemente más altas que estas, que longitudes de onda correspondientes más cortas. Por encima de 30 GHz, las longitudes de alta de ondas son de solo milímetros en lugar de centímetros. Hasta el momento, la radiación electromagnética de frecuencia extremadamente alta, EHF por sus siglas en inglés, no se ha propagado ampliamente y su introducción marca un cambio significativo en el tipo de energía electromagnética que estará presente en, en el entorno natural. Un solo transmisor receptor 5G tendrá una cantidad de pequeñas antenas agrupadas en una sola unidad. Uno de los problemas técnicos del uso de frecuencias en la región milimétrica del espectro es que debido a que las ondas que transportan los datos son muy pequeñas y solo tienen una longitud de milímetros, son menos capaces de atravesar barreras físicas como paredes y árboles que las ondas más largas de frecuencia más bajas. Por esta razón es necesario tener muchos más nuevos máquinas de teléfono o estaciones base. En noviembre del 2018, la Comisión Federal de Comunicaciones FCC de los Estados Unidos autorizó a la compañía de cohetes SpaceX, de propiedad del empresario Elon Musk, a lanzar una flota de 7.518 satélites para completar el ambicioso plan de SpaceX proporcionar servicios globales de banda ancha por satélite a todos los rincones de la Tierra los satélites operarán a una altura aproximada de 210 millas e la Tierra con frecuencias extremadamente altas, entre 37,5 y 42 GHz. Esta flota se sumará a una flota más pequeña de SpaceX, de 4.425 satélites ya autorizada a principios del año por la FCC, que orbitará la Tierra a una altura aproximada de 750 millas más arriba todavía y está programada para bañarnos con frecuencia entre 12 y 30 gigahertz por lo tanto se proyecta que el gran total de satélites space x llegue a poco menos de 12.000 actualmente hay aproximadamente 2000 satélites en pleno funcionamiento que orbitan la tierra pero las nuevas flotas de space x Constituirán, constituirán un aumento masivo en la cantidad de satélites en los cielos que se encuentran sobre nosotros y un aumento correspondiente masivo en la radiación que llega a la Tierra desde ellos. Sin embargo, la flota de satélites SpaceX es solo una de varias que se lanzarán en los próximos años, todas con el mismo propósito de brindar servicios globales de banda ancha. Otras compañías entre ellas Boeing, OneWeb y Spire Global, lanzan sus propias flotas más pequeñas, lo que eleva el número total de nuevos satélites de banda ancha proyectados a alrededor de 20.000, cada uno de ellos dedicados a la radiación de la Tierra a frecuencias similares. Lo que está realmente sucediendo es la creación de las condiciones dentro de las cuales la inteligencia electrónica o artificial podrá asumir una presencia cada vez mayor en nuestras vidas. ¿Por qué hay esta repentina ráfaga de actividad? Las nuevas flotas de satélite están contribuyendo a un esfuerzo global conceptado para actualizar el entorno electromagnético de la Tierra. La actualización se conoce comúnmente como 5G o red alámbrica, inalámbrica de quinta generación. Se ha vuelto habitual en los círculos tecnológicos hablar de, de la introducción de 5G que implica la creación de un nuevo ecosistema electrónico global. Se adjuntarán discretamente al lado de las tiendas y oficinas o se asegurarán, se asegurarán en las farolas los 20.000 satélites que son un, com un complemento necesario para este esfuerzo en tierra ya que garantizarán que las áreas rurales, lagos, montañas, bosques, océanos y desiertos donde no hay edificios ni farolas, se incorporarán la a la nueva infraestructura electrónica es probable que esto tenga que no tenga consecuencias adversas para la salud como afirman tanto el gobierno como la industria, si las ondas de electromagnética conectan nuestro teléfono inteligente a internet, viajan a través de ladrillos, piedras y cemento, ¿qué se sucede cuando estas mismas ondas se, con, se encuentran con nuestros cuerpos? que por seguro que no solo rebotan contra nosotros, viajan en el cuerpo humano. El grado en que se absorben puede medirse con precisión en lo que se llama tasa de absorción específica, expresada en vatios por kilogramos de tejido biológico. Cuando llenamos nuestra casa con wifi estamos irradiando nuestros cuerpos continuamente. Cuando llevamos un teléfono inteligente al oído, las ondas son electromagnéticas y nuestro cerebro. Durante creemos que esto puede ser inofensivo. Bueno, hay estudios en que estaba leyendo, eh, pero eh, me falta estudiar eso todavía eh, de que el, esto que está el el 5G que está implementándose en forma muy incipiente, no llega ni al 20% 2.000 de, de 20.000 antenas son el 10%. Eh, y todavía faltan las, las antenas que van en, en tierra. Estamos hablando de los satélites. Debe, debe haber un 5% de implementación de 5G. Con el 4G ya teníamos el aumento de los cánceres. Con el 5G vamos a tener... Si el 5G estuviera implementado hoy día, en 5 en, en en cinco años se muere la mitad de la población de cáncer y de cualquier cosa porque esto es un plan eugenésico e incluso se están haciendo estudios en China para el 6G, que es un internet que va incorporado en el cuerpo o sea para cuando seamos un Terminator nos van a conectar a nosotros nos van a poner un, un por decir algo un, un pedazo de teléfono incorporado y nos vamos a conectar a la red entonces nuestros pensamientos van a estar la velocidad del, del Internet del, del 6G. Es un sueño estúpido que tiene el hombre que cree que va a poder hacer. Ni siquiera el 5G van a alcanzar a hacerlo. Eso se los vuelvo a repetir. Estos son los planes que tienen ellos, para que vean cómo, cómo piensan. Pero el 5G no se va a alcanzar a implementar. Pronto, eh, hay estudios científicos que hablan de tormentas, científicos serios hablan de tormentas solares muy fuertes, el, el año 22 y el 23. No que van a dejar al, al mundo sin electricidad y sin internet. Entonces, ¿cree usted que esto va a llegar a alguna parte? Eh, yo, eh, eso se los digo desde el punto de vista científico. Yo sé que por profecía eso no va a llegar, pero además, eh, científico lo están diciendo. Entonces, eh, les, les quería comentar esto porque me parece que es tremendamente... Importante que lo sepan los alcances del 5G, de a dónde podemos llegar y a dónde quieren ellos llegar. Eh, ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos preguntas? ¿Vamos con la pregunta? Oiga, Claudio, por acá pregunta María Inés González. Esto tiene que ver con, con las pruebas que hacía el doctor Mengele, que salió en History, o en NatU, el doctor de la muerte. Sí de los nazis. ¿Por qué los nazis querían hacer esto con la comunidad? ¿Y por qué decían que la, eh, lo ario era el, el pueblo escogido, supuestamente? Y esto hoy día lo queremos ver también, se puede ver también esto en, en la comunidad. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo actual es imponer el nuevo orden mundial, el mismo objetivo que, que siempre ha tenido que controlar la raza aria, que la raza Eh, que llamamos ajona eh, que está pre predominantemente en europa y esa es la raza que se que se quiere que se quiso imponer en tiempos de Hitler, y finalmente con los el, los neonazmos que hay en europa eh, sigue con la misma idea de imponerse de esa raza por sobre por ejemplo los migrantes que llegan desde áfrica producto de las guerras que ellos mismos europeos provocan Y, y después rechazan a los que buscan escapar de sus países eh, a, eh, aterrorizados con la guerra. Entonces, eh, siempre el plan es el mismo. Hoy día tenemos varios Hitler que dominan el mundo, que son los líderes mundiales, que no son los presidentes, son los, los presidentes son los títeres que ofrecen o vencen a esos líderes. Pero el plan es el mismo. <coughs> Eso no ha cambiado. Ahora, eh, si no tenemos pregun más preguntas, tenemos un, una, un, un regalo que les voy a empezar a traer, regalos de los evangelios apócrifos, que son los evangelios que están ocultos. Se han encontrado en más casi 60 evangelios eh, que no son los evangelios aceptados comúnmente, sino que son evangelios que, que no, no, no se incluyeron en la Biblia porque se consideran ejes, porque entregan eh, enseñanzas muy profundas y eh, que por ejemplo aquí hablan de, de cuando jesús estaba en, en la india y entregó enseñanzas pero espectaculares realmente es para es, es para encantarse realmente encantarse pero tenemos otra pregunta de nuestros auditores todo todo todo todo todos estos planes todos estos planes de, de manejar a la humanidad, ¿qué va a hacer que frente a esto? ¿Le, le importamos, le interesamos? Pregúntala a Evelyn González. Bueno, eh, Evelyn, eh, por supuesto que va a ser... Mira, eh, a ver, yo creo que con la respuesta vamos a terminar el programa, porque eh, no, no es tan breve la respuesta que te tengo que dar para que entienda un poco más o menos el concepto. En este momento, como están las cosas, como está el mundo, si el cielo no interviene, eh, si el cielo no interviene, nos perdemos todos. Todas nuestras almas, tanto tuya como la mía, todos nos perdemos. Jesús y, y Dios va a provocar el Apocalipsis, ya lo está provocando, porque ese apocalipsis nos va a dar la posibilidad de escapar de esta agenda 2030 del mal, del anticristo, nos va a dar la posibilidad de, a, a través de acciones traumáticas que van a morir por la acción de la naturaleza, que las gobierna solamente Dios, que no la gobierna el hombre, que no la gobierna el Hark, a pesar de todas las cosas que dicen, <coughs> eh, nos va a dar la posibilidad de de salvarnos porque a dios no le importamos no, no, no le importamos que nosotros tengamos un, un trabajo excelente aunque tengamos una casa bonita a dios le interesa nuestra alma es lo único que es perecedero es lo único imperecedero perdón el cuerpo perece pero el alma permanece y el alma es lo que más cuida es el tesoro que quiere cuidar jesús él vino hace dos mil años para evitar que para pagar una deuda contraída, porque si no nos perdíamos todos. Y a pesar de que lo crucificamos, nos siguió dando otra oportunidad. Nos dio un periodo de gracia, pero ahora tenemos que alcanzar la salvación por nuestras obras, por nuestro quehacer, Vamos, y por eso es que va a venir a juzgarnos. Ya no va a venir a, a dejarse crucificar, va a venir con toda la potencia y la gloria, como dice en el Evangelio, y va a venir a juzgar a la humanidad quién hizo la obra y quién no, no importa que seamos creyentes, a él no le interesa porque él sabe que, lo, que los, los pastores y los sacerdotes no han cumplido su propósito sabe que han, han caído en manos del mal y tal como dijo la Virgen aquí en Peña Blanca se han convertido en cloacas de impureza entonces a Dios no le interesa que nosotros seamos creyentes pero sí le interesa que hagamos su obra y su obra es independiente de que seamos creyentes o no que seamos ateos o no, que hagamos el bien por los demás, que, eh, y él nos lo dijo en el Evangelio, porque estuve eh, desnudo y me vestiste, estuve sin techo y me cobijaste, estuve hambre y me diste de comer, estuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y me fuiste a ver. Esas son las cosas no necesariamente todas, pero esas son las cosas que tenemos que hacer para merecer eh, un buen juicio, para merecer el reino de los cielos, que eh, habla en esa en esa parte de la Biblia del Señor. Vendrá a separar a los cabritos de las ovejas. los cabritos Las ovejas son las que hacen el bien y los cabritos son las que hacen el mal. El juicio, la separación del trigo y la cizaña que está mencionada en la Biblia, muchas veces se está produciendo ahora. Con todas estas cosas, usted va a estar de acuerdo conmigo, que cada día hay gente más y más mala. Pero también hay gente tremendamente buena, que siendo no creyente, hacen obras maravillosas. Y lo hemos visto en la calle nosotros, y eh, haciendo eh, ollas comunes, ayudando al que no tiene. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que se nos pide, porque estamos viviendo tiempos del juicio, aunque usted no lo crea y cada vez vamos a vivir situaciones más y más traumáticas, y eso es una bendición, porque si no las viviéramos, seguramente iríamos a la perdición todos. Y Jesús acortará los tiempos, porque si no acortara los tiempos, aunque hasta los elegidos se perderían. O sea, entonces tiene que venir el hombre, el mal trazó la agenda de 2030, y si Dios no interviene antes de ese tiempo, ¿no? nos perdemos, de hecho está interviniendo con todas las fuerzas de la naturaleza, las cosas que venimos hablando hace mucho rato eh, son la evidencia de la intervención divina y bueno y, y hemos hablado del aviso, hemos hablado del milagro, del contacto cósmico y de la segunda venida de Cristo que son los eventos que esperamos que se produzcan pronto entonces si sí va a ser porque si no hiciera nada Se estaría eh, eh, sería no tendría sentido haber venido hace dos mil años y después dejarnos que nos perdiéramos si él hizo un sacrificio de amor por nosotros es para rescatar para rescatar incluso eh, a los que a pesar de que lo crucificaron él le pidió al padre en el momento que sabía que lo iban a crucificar dijo juan le dijo en el evangelio de juan aparece en el capítulo 17 le decía padre no te pido por el mundo o sea no te pido por toda la gente sino por los que me diste cuáles son los que le diste los los elegidos los que lo acompañaron entonces y, y, y que, lo, que los guardes del mundo o sea de, de todo de toda la posibilidad de perderse incluso el eh, pero no solo que los guardes a ellos, sino que también a aquellos que se conviertan por la palabra de ellos. Y eso es, es muy importante en el Evangelio, para entender que eh, los que sean convertidos también serán guardados y protegidos, porque el cielo dijo, los ángeles vendrán a rescatar a sus elegidos en los cuatro puntos de la tierra, eso es, es textual de la Biblia. Y dice también, dos dos hombres estarán en un molino, perdón, dos mujeres en, en un molino, una será tomada y una dejada. Y dos hombres estarán en el campo, una uno será tomado y el otro dejado. ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Acaso no es eso la separación del trigo y la cizaña? ¿Acaso eso no es la intervención de los ángeles, que son los extraterrestres que nos va van a subir a, a sus elegidos ángeles? a las naves para sacarlos de la gran tribulación brutal que vendrá, que está dicha en la Biblia también, que dice, como nunca la ha habido y nunca la habrá. Eh, entonces, Jesús sí va a hacer algo, porque si no lo hiciera, se estaría estaría haciendo eh, no consecuente, digamos, con lo que ha hecho. Y entonces sabemos nosotros que va a hacer algo tenemos la certeza absoluta bueno, eh, mis queridos auditores, estamos en el tiempo en la hora, eh, lamentablemente eh, tenía un regalo para ustedes pero no se voy a alcanzar a dar si los dejamos para el próximo programa, lamentablemente pero les habría encantado así que eh, bueno, si me dice por deducción que, que lo hacemos, esto es sacado de un evangelio eh, apócrifo y le va a encantar la verdad es que es una enseñanza de Jesús que Por favor pongan atención porque ahí se van a ver la profundidad y por qué estas cosas, se van a dar cuenta, por qué estas cosas no se permiten y están escondidas. Jesús en udraca dio una fiesta, le dieron una fiesta a su huésped, que Jesús y muchos sacerdotes y de, la, y de la aristocracia hindú asistieron. Y Jesús dijo, consumo placer os hablo de la vida, de la hermandad de la vida. El Dios universal es uno y al mismo tiempo es más que uno. Todas las cosas son Dios. Todas las cosas son uno. Por las suaves respiraciones de Dios, toda la vida está eslabonada en una. De modo que si tocáis una fibra de una cosa viviente, enviáis un estremecimiento del centro a las fronteras más distantes de la vida. Y cuando tituláis bajo nuestro, vuestro pie el gusano más significante, hacéis temblar el trono de Dios y ocasionáis el que la espada de la justicia tiemble en su vaina el ave canta sus cantos para los hombres y los hombres vibran en el unísono para ayudarlos a cantar la hormiga construye su hogar la abeja su panal la araña teje su tela y las flores respiran para los hombres un espíritu en sus suaves perfumes que les da fortaleza para trabajar ahora bien los hombres, las aves, las bestias y los insectos son deidades hechas carne. O sea, eh, de alguna manera son son formas de manifestación de Dios. Si es así, ¿cómo se atreve el hombre a matar cosa alguna? En la crueldad que hace el mundo fuera de razón, cuando los hombres hayan aprendido que al hacer daño a cualquier cosa, se hacen daño a sí mismos, seguramente no matarán ni harán que sufra dolor eternamente cosa alguna que Dios ha hecho un abogado dijo te robo Jesús que nos digas ¿quién es este Dios del que nos hablas? ¿dónde están sus sacerdotes? ¿sus templos? ¿sus tabernáculos y Jesús dijo el Dios de quien hablo está en todo lugar no puede circunscribirse con murallas limitar, ni limitársele con fronteras de ninguna clase todos adoran a Dios el uno, pero no todos lo ven de la misma manera Este Dios universal es voluntad, sabiduría y amor. No todos los hombres ven a Dios como trino. Uno lo ve como el Dios del pensamiento, otro como el Dios del amor. El ideal del hombre es su Dios, de modo que al evolucionar un hombre evoluciona su Dios. El Dios de un hombre hoy no es mañana su Dios. Las naciones de la tierra ven a Dios desde el punto de vista diferente, por lo cual no parece ser el mismo a todos. El hombre llama a Dios a las partes de Dios que ve. Y para él, estas partes son todo Dios. Y cada nación ve una parte de Dios y cada nación tiene un nombre para Dios. Vosotros brahmanes, en la India, lo llamáis para brahman. En Egipto es tot. En, en Zeus es el nombre en Grecia. Jehová en hebreo. Pero en todo lugar es el la causa, la raíz sin raíz, de la que han crecido todas las cosas. Cuando los hombres llegan a tener miedo a Dios y lo consideran su enemigo, visten a otros hombres con ropas raras y los llaman sacerdotes, y les encargan aplacar la ira de Dios con oraciones. Y cuando ellos fracasan en ganar su favor por medio de sus oraciones, en comprarle por medio de sacrificios de animales o de aves, cuando el hombre ve a Dios como uno con él, como padre, Dios ya no necesita intermediarios ni sacerdotes que intercedan, el hombre va entonces derechamente a él y le dice, mi Padre Dios. Entonces descansa su mano en la mano misma de Dios y todo está bien. Y esto es Dios. Cada uno de vosotros es sacerdote, pero solo para sí mismo. Y Dios no quiere sacrificios de sangre. Simplemente da vuestra vida en servicio y el sacrificio a la totalidad de la vida. Y Dios está agradado. Y cuando Jesús acabó de decir esto, se hizo un lado. La gente se están estaban asombrada pero disputaban entre sí, unos decían es inspirado por el santo bramán otros decían está loco, otros decían es obseso, habla como hablan los diablos, pero Jesús no se quedó, entre los invitados había uno, un cultivador de una tierra, un alma generosa, un investigador de la verdad que se deleitaba con las palabras de Jesús, y con él se fue Jesús y en su casa moró. Bueno, ese es un trozo de un evangelio apócrifo y le voy a ir eh, eh, compartiendo otros trozos de evangelios apócrifos eh, porque hay mucha riqueza en las enseñanzas que les va a encantar para entender la profundidad de las enseñanzas espirituales verdaderas que están dichas con palabras literales, con, no hay parábolas. Está hecho en, en castellano bíblico completo digamos. Bueno, en el idioma en que corresponda, pero en este caso hablamos en castellano. Eso es lo que les quería compartir y que me, me, me encanta, y eso es eh, maravilloso en la profundidad de las enseñanzas para que entendamos que hemos sido siempre engañados. Eh, el mismo Jesús descartó a los sacerdotes, como ustedes pueden ver en eso en ese Evangelio. Entonces, eh, ahora entiende por qué esos Evangelios no han sido permitidos, han sido ocultados, malo, si no se les acaba la pega los sacerdotes, si pues, aparece ese Evangelio, por eso que no los mencionan, pero si ustedes, queridos auditores, que entienden, y que cada día entienden más, se van a ir deleitando con estos Evangelios, van a ver ustedes. Eh, bueno, queridos, ahora sí que los tenemos que dejar, producción ha sido muy generosa con nosotros, y nos ha dado bastante más tiempo. Bueno, eh, los esperamos el próximo jueves a esta misma hora, le agradecemos siempre por su audiencia y, y sus preguntas, y su producción también, muchas gracias producción por todo lo que haces y por todo eh, el tiempo que, adicional que nos dieron. Eh, los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, Una Alternativa. Muchas gracias y buenas noches.